Segundo libro de los Reyes, capítulo 15. En el año veintiséis de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar a s a r í a s hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de dieciséis años, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de a s a r í a s y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió a s a r í a s con sus padres, y lo sepultaron s con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año treinta y ocho de a s a r í a s rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel seis meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salom, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y f u e así. Salom, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año treinta y nueve de Uzías, rey de Judá. Y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salom, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salom, Y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, la que saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. En el año treinta y nueve, De a s a r í a s rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel, diez años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno cincuenta siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y e l rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año cincuenta de a s a r í a s rey de Judá, reinó Pecaías, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra e l Peca, hijo de Remalías, capitán suyo. Y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob, Y de Arié, y de cincuenta hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía, y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. En el año cincuenta y de o s d Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Ramalía sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de p e c a n rey de Israel, vino t i g l a t Pileser, rey de los asirios, y tomó a i j o m Abel, Bet, Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los veinte años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca, y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que habían hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotán, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resim, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar a c a s su hijo.